Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Este tema uh, Y la forma en que lo voy a, a tocar Mucha gente no lo habla porque okay. tiene miedo de hablarlo de esta forma ¿Y sabes de quién voy a hablar? Voy a hablar del sí. diablo ¿Por qué ponen cara de asustados? Al diablo no tenemos eso. Exacto. A ver otra vez. Voy a hablar del diablo. Ver, otra vez. Voy a hablar del diablo. Eso, que se escuche. Pero voy a hablar y el tema de hoy es un tema que a mí me encanta. Y es un versículo que a mí me encanta. Voy a empezar con este versículo. Pero el día de hoy se llama esta conferencia cómo vencer la tentación. Cómo vencer la tentación Mira Tú y yo Todos los que estamos aquí Recibimos tentación ¿Quién no recibe tentación? Oh, qué honestos, qué bien Todos recibimos tentación en una forma, en otra forma Hay gente que, que, que puede decir Bueno, pues es que a mí me trae esto, me trae lo otro Y no puedo con esto, otro Y batalla con vicios, batalla con Con tentaciones eh, Los hombres, este, tentaciones de mujeres Este, y demás Muchas cosas, tentación de dinero O sea, hacer dinero Tentación de robar, tentación de De vicios, de tomar, etc Pero Hoy yo quiero enseñarles cómo vencer sobre la tentación y sabes qué Dios nos ha dado la clave desde el inicio de los tiempos mira tú y yo hemos creído en Cristo estás de acuerdo hemos creído en Jesús y esta, este grupo se llama identidad de destino sabes por qué nos llamamos así no nos llamamos el portal de Belén o no nos llamamos este eh, bueno no quiero decir porque luego hay otras iglesias que se llaman así no pero no nos llamamos de esa forma porque Dios nos ha dado La visión de trabajar con la identidad y el destino de cada uno de nosotros. Y yo me incluyo, eh, me incluyo mi esposa y mis hijos. Dios está trabajando en nuestra identidad y necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Para saber qué autoridad tenemos y qué derechos tenemos en Cristo. ¿Ok? Pero, si podemos hablar antes de Cristo, aunque el Señor Jesús siempre ha sido, dice ahí Juan que en el principio del verbo, ¿se acuerdan eso? Ok, bueno, Jesús siempre ha estado, pero a mí me encanta porque desde Génesis 4, desde el primer libro de la Biblia, en Génesis 4, en el versículo del 1 al 7, fíjense, lo voy a leer, escuchen esto, ¿eh? porque es bien claro, cuando yo a mí me cayó el mente en esto, yo dije, mugre diablo, cómo nos has engañado, ¿sí? Escucha esto, dice, Génesis 4 del 1 al 7 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Recuerdan esa historia? Sí, que Caín se enoja y todo. Bueno, voy a seguir leyendo, por pues, si no conoce, ¿no? Dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya entonces fíjense, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante déjame decirte una cosa, el día de ayer yo estuve eh, eh, hablando en la radio de 3 a 4 de la tarde en el Canal 58, en el 580 de AM, se ha abierto un espacio para hablar de la Palabra de Dios. Una hora en el sábado, tú puedes hablar de la Palabra de Dios completamente, sin restricciones. Y el día de ayer estuve yo hablando acerca del perdón, y mucho de lo que hablé es que cuando tú no perdonas, tu semblante decae, o sea, tu, tu, tus fuerzas son minadas, te sientes mal, o sea, Hablen mucho de eso, después, después vamos a hablar acerca del perdón. Pero fíjate, aquí Caín no perdona y, y, y se ensaña a Caín con la B y decae su semblante. Fíjese, aquí viene la clave de este versículo. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces le sigue diciendo el Señor, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, Escucha bien, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otra versión de la Biblia dice, el pecado está agazapado detrás de la puerta. O sea, la tentación, todos, va, todos vamos a tener tentaciones, sí. O sea, no somos exentos. Yo no soy un superhombre y no tengo tentaciones. Pero día a día me fortalezco en Dios para vencer esas tentaciones. Pero dice la palabra que el pecado está agazapado detrás de la puerta. Ahora, ¿quién tiene la autoridad de abrir y cerrar la puerta? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Tú? ¿Dios? ¿Quién tiene la autoridad? Tú tienes la autoridad de abrir y cerrar la puerta. Y aunque abras la puerta al pecado, dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estas palabras son tremendas, porque desde Génesis, el hombre está cayendo en pecado, Caín se está llenando de una ira y de, de, de un rencor en contra de la gente, y aun así Dios le dice, ¿sabes qué? Tú tienes el poder... Tú te enseñoreas sobre. Escúchame, tú y yo somos hijos de Dios. Dios nos ha dado una posición de hijos. Y dice la palabra que estamos juntamente sentados con Cristo. Entonces, la autoridad que Él tiene, también la tenemos nosotros. Entonces, si tú aplicas Génesis 4, el versículo 7... El deseo del pecado, el deseo de la tentación, sea cual sea. Mira, puedes estar metido en alcoholismo, en drogas, en adulterio, en fornicación, en, en, en, en, en avaricia. En... Bueno, todo lo que habla la Biblia, borracheras y lo todo lo que dice. Pero ¿sabes qué? Cuando entras en conocimiento de que tú tienes un poder sobre la tentación. Sobre el pecado Tu visión La manera en que ves Las cosas cambia, cambia. Por eso hoy Estoy hablando de cómo vencer Sobre la tentación Este es un tema Que al diablo no le gusta que lo hable Toda esta semana he estado recibiendo Ataques aún en mi cuerpo, en mi salud Para no hablar esto, es más Todavía hoy en la mañana estaba revisando Y de repente la computadora, ¿quién sabe quién soy? Y cerró el programa y no se guardaron los cambios. Y yo, ¿sabes qué? No, voy a hablar acerca de esto. Y aunque no vean mis apuntes, o sea, lo voy a hablar porque sé de qué estoy hablando. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué quiere decir? Tú te enseñarás de él. Que tú eres señor, tú lo dominas, tú le dices, ¿sabes qué? Vete de aquí. Pero como cristianos y como gente que, que, que hemos estado en este mundo inmersos, o sea, creemos que el pecado es algo tan grande que está sobre nosotros y, y nos dejamos, es que sabes qué? Es que fui débil. Y sí, a veces somos débiles, pero cuando tú entras en conocimiento, ¿quién eres el Dios? Y la autoridad que Dios te ha dado, ¿sabes qué? Desde antes, desde Génesis, todavía Jesús ni venía. Y ya le estaba diciendo acá ahí, tú tienes autoridad, tú te puedes enseñorear del pecado. Sí, está a la puerta, está acazapado, está esperando entrar. ¿Sabes qué? Eso no se va a acabar. Pero tú tienes poder. Poder para aguantar y no ceder a la tentación. Y este poder, escúchame bien, este poder de aguantar no viene con llenar nuestra cabeza con versos de la escritura, es bueno saber los versos de la escritura y repetir los versos de la escritura, pero no viene con eso, o no viene, ese poder no viene de, de hacer promesas y votos, ese poder no viene en estar en horas de oración y ayuno, ni aun entregarnos alguna cosa, a una gran causa espiritual, haciendo obras, ese poder no viene con eso, Si tú oras, si tú ayunas Si tú haces una promesa a Dios Y te llenas tu mente, ok, todo eso es loable Todo eso lo debes de hacer Y es normal para tu crecimiento Pero, ¿sabes qué? El poder de vencer la tentación No viene en todo eso, el poder de vencer la tentación Viene a través de un secreto ¿Y sabes cuál es ese secreto? ¿Sabes cuál es? ¿Quieres saber cuál es el secreto Para vencer la tentación? ¿Sabes cuál es ese secreto? Es romper el miedo que tenemos al poder del diablo. Tú debes de poder tener esa esa cómo decir de esa información ese, ese programa ese cassette esa grabación o como quieras llamarlo depende de la época que sea si eres de la, de mi época pues somos de los LPS o de hay todo, todavía hay algunos que son de, de, de los de los de las eh, Ocho tracks, ¿no? O sea, todavía más antiguo Pero yo, yo vengo de los LPs y de los cassettes ¿no? Otros ya vienen de los CDs, otros ya DVDs otros ya, no, yo soy de Blu-ray Ay, no te hagas Se te ven las arrugas ¿Sabes cuál es el, el, el secreto Para aguantar cualquier tentación? Es romper el miedo que tenemos Al poder del diablo El temor es el único, escúchame El temor es el único poder Que el diablo tiene sobre ti Y muchas veces, yo, yo me he topado con gente Cuando empiezas a hablar del diablo No, no hables del diablo No, no, no lo invoques hoy, hoy, Que sugiere el diablo y que venga Jesús ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado Y hay gente que le atemoriza que hables del diablo ¿Sabes qué? Me encanta la película O sea, como en la noche estábamos platicando Con, con unos amigos y, y, y decían Es que tú eres sinófilo Pues sí, la verdad, yo creo que sí soy sinófilo Me encanta El Último Samurai ¿Cuántos han visto El Último Samurai? No se sé, hagan, no se sé, hagan han visto el último samuráis, y si no se las recomiendo. En esa parte hay una parte donde dice, eh, ¿quieres aprender más de, de, de los samuráis? Dice, no, quiero conocer a mi enemigo. A mí eso me impacta. Sabes que muchas veces flaqueamos y caemos en cosas porque no conocemos a nuestro enemigo. Y le hablan de ya, ay, me hables, ¿no? no o sea, mi ¿Sabes qué? Eso me dice dos cosas. Una, que no sabes ni quién es este, este mugre del diablo y no sabes quién eres tú el Dios. Porque cuando tú sabes quién eres en Dios, te levantas en la autoridad y dices, yo quiero conocer a mi enemigo. Y no es de que se te presente el diablo y dices, hola, soy el diablo. No, no, no, sino que conozcas quién es Él, cómo opera. Y sabes qué, el único poder que Él tiene sobre ti es el temor. Pero sabes qué? Dios no nos da espíritu de temor. Él no ha venido a darnos espíritu de temor, sino que dice la palabra, no nos ha venido a dar espíritu de temor, sino que de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Poder para vencer la tentación. Dios no nos da el espíritu de temor. El hombre le tiene miedo al diablo está temorizado de los demonios. ¡Ay, no, no, que no se vengan los demonios! pero sabes que realmente tienes miedo a fallar tienes miedo a, a que tus apetitos broten y, y, y puedas alterar tu vida, miedos a, a esos deseos íntimos, miedo a que, a que tú seas uno entre mil, que seas diferente a los demás este, tienes miedo de no poder dejar tu pecado, estás acostumbrado a una vida tal vez de pecado tal vez de, de, de vivir a medias y Dios no nos quiere a medias dice Dios, o sé frío o sé caliente, porque si eres tibio yo te voy a vomitar de mi boca Wow, qué tremendo es eso. Entonces, yo, yo estoy hablando de vencer la tentación. Sabes qué, el hombre, o sea, tú y yo, acreditamos al diablo, a Satanás, con poder que el diablo no tiene. Escúchame bien, esto es bien clave. El diablo no tiene poder sobre nosotros porque hemos sido comprados a través de la sangre de Jesús. Hemos hecho, hemos sido hechos hijos y herederos. Sí, coherederos juntamente con Cristo. El diablo no tiene poder sobre nosotros. El, el poder que... Si el diablo tiene algo de poder sobre ti, es porque tú le has cedido poder al diablo. Entiéndeme. Esto es clave, porque cambia completamente. Muchas veces, practicamos con gente... Y decir, si es que no puedo vencer la tentación No puedo vencer, es que no necesitas Vencer la tentación La tentación, se, tú tienes Señorío sobre la tentación Entiéndelo, no es vencerla ella, vence el miedo Al diablo, vence el miedo A la situación, y entonces tú te vas a Parar con una autoridad y cuando venga La tentación, porque las tentaciones van a venir Tú vas a agarrar y vas a poder Como cucaracha El único poder que el diablo tiene Es el que tú le das Y el hombre dice Oh, ¿cuántas veces lo has escuchado? Estoy atrapado, no puedo parar Estoy hechizado El diablo, oh, el diablo uy, todo es el diablo El diablo me hace hacerlo El diablo no te hace hacer nada Tú lo haces porque lo permites Mira, el diablo nada más llega Y te suelta una idea así Uf. Y todo lo demás tú lo haces Y el diablo, y el diablo está diciendo ¿Por qué me echas la culpa a mí? Pues yo nada más pasé y te dije Mira Y todo lo demás ya lo hiciste tú. Y a veces estamos más que el diablo, el diablo, No, no, no. Tú tienes el poder para vencer la tentación. Dios te ha dado la autoridad para hacerlo. Sí es. Escúchame, mientras tú estés con miedo del diablo, tú nunca vas a poder romper el poder de ninguna tentación. Oh, tenemos que estar a las vivas en esto. Fíjate... Y se va a ir como comercial, pero el temor le da alas a Satanás. El temor le da alas, o sea, lo impulsa, lo potencializa. ¿Y sabes qué? Él está feliz que los cristianos, que los hijos de Dios tengan miedo o tengan muy poquito para resistir o más bien nada para resistir. ¿Por qué es que nuestras vidas no cambian? Porque tenemos miedo. Miedo a soltarnos a Dios. Mira, es más fácil que nos soltemos a las cosas del mundo que a las cosas de... Ah, ¿cómo le hacemos duro para soltarnos a las cosas de Dios? Cuando alguien te dice, cambia. O sea, transforma tu vida. Mira tu familia. Mira esto. Mira lo otro. Mira, mira, sabes que la vida de Dios es mejor. No, no, no, pero es que yo, es que yo. Pero no lleguen y te digan, vámonos, un reventón, porque... ¿Sí o no? Porque estamos acostumbrados, pero ¿sabes que Tú tienes poder. Y después del reventón se desprende y o nos da otras cosas, ¿no? Y ya cuando ves, dices, ¡ay, el diablo fue! ¡Mangos, que el diablo no fue! ¡Fuiste tú! ¿Sabes que Todo está basado en una mentira. Todo está basado en una mentira. Santiago 4.7 dice, ¡Someteos pues a Dios! Fíjate, el número uno dice, ¡Someteos pues a Dios! Santiago 4.7 Resistir al diablo y huirá de vosotros pero no es resistir al diablo, huirá de vosotros y luego someteos a Dios es somete tu vida a Dios entonces si sí resiste al diablo y entonces va a huir está agazapado dice Génesis, está agazapado detrás de la puerta el pecado, ahí está, te está diciendo mira a ver, mira a ver mira, ven, y tú, no, no, no, no ven, ven, ay no, no, bueno me jala, me jala, me jala, me jala, me jala. ay, como le hice para estar aquí no, no, no, está agazapado, ¿sabes qué? S somete tu vida a Dios y someter tu vida a Dios no quiere decir que te pongas hábitos y te hagas monje o, o, o vueles a diez sentidos no, no, no, es seguir la palabra de Dios, es seguir la vida de Dios todo lo que hemos estado hablando desde el año pasado ¿quién eres en Dios tú? ¿sabes quién eres en Dios? ayer hablando con, con, con estos amigos yo, yo creo que vamos a, a hablar acerca de doctrinas fundamentales vamos a hablar de esencia, vamos a hablar quién eres en Dios porque necesitamos saber quién eres en Dios y algo que me comentaban es de que hay a veces cristianos que tienen 15 años y ni siquiera saben si son salvos y siguen aceptando al Señor wow qué tremendo yo no, yo no quiero tú quieres eso para tu vida no yo quiero saber quién soy en Dios para crecer en Dios para ir caminando más sabes que para ser una gente de alto impacto pero alto impacto a tu alrededor a través del Espíritu de Dios a lo que Dios te ha llamado sabes qué. la mentira es que Satanás tiene poder para derribar a los cristianos que están bajo presión esa es una mentira sabes qué. el diablo no tiene poder sobre nosotros Tú le cedes poder al diablo Jesús vino a destruir todo el poder del diablo Sobre los hijos de Dios Que han sido lavados por su sangre ¿Sabes qué? Jesús no lo va a hacer Jesús ya lo hizo Eso cambia completamente el concepto, no es Dios hazlo, no, Dios ya lo hizo, solamente toma tu posición como Hijo de Dios, toma la autoridad que Dios te ha dado y entonces vence la tentación, porque Dios te ha dado el poder que te enseñó es sobre la tentación. Y perdonen que los esté regañando, pero, pero es que a veces se nos olvida quiénes somos en Dios y la autoridad que tenemos en Dios. ¿No te has preguntado varias veces por qué Dios, o no has escuchado, por qué Dios permite que las personas este, sean tentadas? ¿Por qué, ¿Por qué es tan malo Dios? ¿Por qué nos permite? ¿Sabes qué? Primera de Corintios 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no, no va a venir sobre ti ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿sabes qué dice? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿por qué he caído tantas veces? Porque no te has dado cuenta que tú tienes el poder para soportar y la autoridad para soportar y la autoridad para decir... Mm -mm", Ya no más aquí se acaba. Mira el diablo, pinto la raya y cuidado, te cruces, porque te doy en las narices. Te agarro la cola y te la envuelvo en el cuello y te aviento. Si es que tiene cola, o las alas, te las trueno, lo amarro, no sé. Cuidado y pasas la raya, dice. Fiel es Dios. Escúchame, fiel es Dios. El hablar quién eres en Dios significa que tú sabes quién es Dios también en tu vida. Fiel es Dios. Fiel, fiel. No se te olvide, fiel es Dios. Fiel. Si tú te agarras de esa fidelidad de Dios, te estás agarrando y estás conociendo quién eres y quién es Él y qué puedes hacer en Él. Puedes vencer tu tentación. Y aparte dice, no dejará que seas tentado más de lo que puedes resistir. Pero ¿sabes que puedes resistir? Muchas veces se nos olvida. Mira, la respuesta a esta pregunta de ¿por qué Dios no remueve las tentaciones? En lugar de dar con la prueba la salida para que puedas soportar, pues mejor quita las tentaciones. No, pues o sea... La respuesta es simple Una vez que tú te das cuenta De que el diablo está sin poder uf, Que vengan las tentaciones Una vez que tú te das cuenta Que tienes poder Y que el diablo está sin poder Una vez que te das cuenta Que él no puede hacerte ninguna cosa Una vez que te das cuenta Que Dios tiene todo el poder Y que él es fiel Wow. No es de luchas de que yo me peleo con mi tentación. No, no, no. O sea, toma la autoridad, enseñoréate sobre la tentación. Si tú te das cuenta de estas tres cosas, que el diablo está que sin sí poder, que no puede hacerte ninguna cosa y que Dios tiene todo el poder, de ahí en adelante, tú puedes aguantar cualquier cosa que el diablo te lance. Tú vas a poder atravesar las tentaciones sin temor a fallar, sin temor a fallar, porque sabes en quién confías, sabes que Dios es fiel y sabes quién eres en Cristo. Escúchame, las tentaciones no se van a acabar, vamos a seguir siendo tentados hasta que lleguemos a nuestro lugar de descanso, que es allá con el Señor. Y el diablo tiene su tiempo y va. Pero ¿sabes cuál es ese lugar de descanso? Que lo puedes tener hoy en día aquí y no esperar hasta llegar allá al cielo con él. Ese descanso es la confianza inamovible de que Dios ha derrotado al diablo. De que Satanás no tiene derecho alguno ni reclamo contra de nosotros. Y que sabes que Cuando cruces ese valle de tentaciones Cuando estés cruzando Tú vas a salir Si tus ojos están puestos Fijos en Dios Confiado en que Dios es fiel Y que tú tienes la autoridad para vencer la tentación Vas a salir de esa Como oro refinado probado, Puro Hermoso Digno de ser presentado al Señor Juan 16, 33 Dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Está hablando Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, o sea, van a haber tentaciones. Pero confía, yo he vencido al mundo. Wow, o sea, hasta se me atora, no puedo decirlo. O sea, ¿qué más quieres? Jesús ha vencido al mundo, Jesús ha vencido tus tentaciones. Dice que todo fue probado, todo fue tentado, mas no cayó. ¿Sabes? ¿Con, con, con quién? O sea, ¿a quién te puedes agarrar? Agárrate de Él y agárrate de lo que Él te ha dado. La autoridad, la autoridad de enseñarse. Quiero leer Primera de Pedro 5 del 6 al 11. Me encanta esto. Y me encanta cómo termina. Es un, lo termina con un amor. El apóstol Pedro, tremendo. Primera de Pedro 5 del 6 al 11. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Estás ansioso? Las, las tentaciones te siguen, o sea, te persiguen, o sea, bueno, ahorita ya sabes que tienes autoridad, pero te persiguen las tentaciones, o sea, y, y, y, y tú quieres, no, no, este día me voy a levantar, este día voy a, y de repente, pum, sale la tentación y, pum, y te vuelves a, o sea, te persigue, estás ansioso, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sed sobrios y velad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 resistí firmes en la fe. ¿En cuál fe? ¿La, ¿En qué estás creyendo? Yo creo que mi Dios es fiel. Yo creo que mi Dios tiene todo el poder. Yo creo que Él es fiel y que me ha dado autoridad y que yo me puedo enseñar. Esa es mi fe. Eso es lo que yo creo. Resiste firme en la fe, mas el Dios de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 Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Firme, fuerte, Dios te levanta. Tú tienes la autoridad en Cristo para vencer la tentación. Escúchame, escúchame, tienes que meditar esto Y cuando venga la tentación, acuérdate y di, híjole, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Caín? ¿Qué le dijo? Tú tienes autoridad. ¿Y sabes qué decisión tomó Caín? Mató a su hermano. ¿Y sabes qué significa eso? Que tú tienes el poder, Dios te ha dado El libre albedrío de tomar decisiones Dios te ha dado la posición Dios te ha dado la autoridad Pero tú decides si la ejerces o no Es una decisión Caín tenía una Y, una Y Él podía decidir Sigo a Dios, obedezco a Dios O obedezco a mi hígado ¿Y sabes qué hizo? Obedeció a su hígado y mató a su hermano ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy? Ahora que sabes que tienes el poder Ahora que sabes que tú eres Señor sobre la tentación Sabes que el diablo no le gusta que tú estés escuchando esto Porque ¿sabes qué significa? Significa que tú vas a cambiar tu vida Vas a cambiar la forma de, de cómo ves las cosas Y si tú tienes enfrente Una montaña tremenda En la fe en Dios tú le vas a decir Montaña quítate y vete y échate al mar ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu tentación? ¿Qué es lo que no te deja? ¿Sabes que tú tienes la autoridad Para agarrar y decir Yo me enseñoreo Todo está sujeto a mí Dice, a ti será su deseo ¿El deseo de quién? El deseo de la tentación está sujeto a ti tú tienes la autoridad Pero también tienes la decisión. Y sabes que no es un juego. No es un juego. Porque si tú decides seguir a Dios en el camino de Dios, no puedes andar a medias leches. No puedes andar o sea, jugando. Porque el diablo dice aquí la palabra: anda como el león rugiente, viendo a quién devorar. Y sabes a quién se devora, a los que le tienen miedo y a los que no ejercen su autoridad en Dios. Quieres que te devore. ¿O te ha estado devorando? ¿Sabes que qué es hora de que agarres y digas... ¡Mugre gatito! <risa> Tú ¿Qué tienes la autoridad... ¿Sabes qué? ¿Qué mugres que los oleones que andan cogiendo ahí? ¡Cállate! No le tengas miedo al diablo... Ejerce tu autoridad... Porque Dios está detrás de ti... Jesús está detrás de ti... Tú tienes la misma autoridad de Jesús... Viene desde su mismo trono ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Vence la tentación Cualquiera que sea Cualquiera que sea No hay chiquitas y grandotas. No, es tentación ¿Cuál es tu tentación? ¿En qué estás cayendo? ¿En qué tu vida no está fluyendo de acuerdo a la vida de Dios? Es que no puedo, es que es que tan fuerte en mí ¿Sabes qué? Pues más fuerte es el que vive en ti Y mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo O sea, ¿qué más quieres? Y por si, sí, por si sí Te hiciera falta El Espíritu de Dios está en ti Vive en ti, está en ti Te enseña, te abraza Te dice por acá, por allá ¿Sabes qué? Tú tienes Todas las armas para vencer La tentación ¿Sabes qué? Y perdona que te lo diga Pero a partir de hoy no tienes pretexto A partir de hoy no tienes pretexto porque ¿por qué vine hoy. Yo sabía que me tenía que quedar viendo el partido de de las Chivas contra el Cruz Azul. O no sé quién vaya a jugar hoy. Yo sabía. Yo es que yo era de Dios que me quedara a ver el partido. Pero sabes qué, qué bueno que viniste. Porque sabes qué, si en ti, mira, no lo dejas aquí en tu mente, sino baja, lo meditas, la palabra, lo aceptas, lo haces tuyo. Tu vida va a cambiar Y vas a enfrentar todos esos Fantasmas O todas esas uh, Tribulaciones O todos esos problemas Miren jóvenes, el mundo allá afuera Está, miren, ¿quién mejor que ustedes conoce el mundo que está allá afuera? O sea, está O sea, me sorprendió Una estadística, ¿no? O sea, de todo un Salón de una carrera, solo dos personas no se drogan O sea ¿Cuánto equivale es un porcentaje? O sea, noventa y nueve Ocho Ocho, ocho, O sea, el mundo allá afuera Está, mira, sí Las tentaciones, o sea, todo lo que te está ofreciendo El mundo está fácil Es más, es más, hasta te lo invitan Contarle que, que, que ahí sigas Pero sabes que tú necesitas saber Quién eres en Cristo Tú necesitas saber y ejercer No nada más saber, porque una cosa es saber Y otra cosa es hacer Necesitas ejercer la autoridad Que tienes sobre la atención Y sabes que jóvenes, ustedes tienen que ser La diferencia allá afuera Y no porque, ay ya me soy distinto No, tiene que ser la luz del mundo tienen que ser la sal de la tierra Y sabes que Oye, ¿y tú por qué no te echas ahí el, Tu palomazo ¿no? Ay qué rico ¿no? Pasa la rola, la, carne, la rola ¿Por qué no, tú no te, ¿Por qué no vas y tomas con todos? ¿Por qué no vas y... y, y Simón Simón Templa, Tú tienes que ser la diferencia allá afuera Parejas Familias tienen, Tenemos que ser la diferencia allá afuera Oye, pero que tú, oye Es que qué bárbaro, tú antes eras Qué bárbaro, eras Eras El gicolo de, de, de, de la zona ¿no? Y ahora Eres fiel a tu esposa ¿Qué te pasó? Y lo primero que te van a decir, ah te están cambiando El caser allá, te están lavando el cerebro No, es que sabes que mi vida La estoy alineando a la vida de Dios Y sabes que yo sé que tengo la autoridad para vencer La tentación y sabes que eso ya no Mira, podrá venir Quien sea Podrá venir quien sea y ponerme así enfrente y ponerme el banquete así. ¿Sabes qué? Oh, esposa preciosa. Wow qué linda eres, qué hermosa eres. Jóvenes. Hagan esto suyo. Puedes estar Mira, Jesús dijo, "Padre, no te pido que los saques del mundo, Te pido que los guardes del mundo. Oh, Dios, es que por favor, sácame de aquí, es que ya no, mira, estoy nadando, eh, mira. Oh. Dios de decir, ya me cae que, que onda contigo, no entiendes que tú tienes la autoridad. Yo ya te la Es más, desde Génesis, mira, Jesús ni había venido, Jesús no había muerto. ¿Y cuántas veces pasamos ahí sobre Génesis y... Le ponemos atención a que, a que Caín mató, pero ¿sabes qué? No le ponemos atención a que Dios le dijo a Caín, si es que tú tienes autoridad. Estás sujeto a ti. ¿Y sabes qué? Caín, por su enojo, no prestó atención a eso. Qué tremendo, ¿no? Yo, yo pido a Dios que el día de hoy tus oídos espirituales sean abiertos y la palabra que tú tienes autoridad sobre la tentación sea sellada por el poder del Espíritu santo. tu corazón, porque eso va a cambiar tu vida te va a transformar, mira no vas a ser igual, vas a, vas a andar así como como un guerrero orgulloso ¿A mí, para acá maestro échame para que veas qué fuerte estoy. bueno, tengan cuidado Rompe el miedo Al poder del diablo Él no tiene ningún poder sobre ti Si tiene algún poder sobre ti Es porque tú se vas Tú has cedido Pero sabes que Ya no más Ya no más Cierra tus ojos Y di Ya no más Ya no más, ya no más. Ya no más. Todos aquí recibimos un bombardeo de tentaciones, de una forma o de otra forma. ¿Sabes qué? Dile al diablo en esta hora, en su cara, dile, ya no más. En el nombre de Jesús, ya no más. Yo no te permito, en el nombre de Jesús, yo no te permito que te enseñore sobre mí. Porque yo tengo señorío sobre ti, de acuerdo a la palabra de Dios. Y mira, apréndete Génesis. Tu deseo, tentación, está sujeto a mí. Y yo te digo a ti, no. Díselo en el nombre de Jesús Mira, en esta hora tú, tú sabes qué cosas te están pegando Mira En tu mente, escutriño tu corazón En esta hora, busca en tu corazón y, y, y ve qué es lo que El diablo te ha estado pegando ¿En qué has estado cayendo? Y sabes qué dile en este momento Es que En el nombre de Jesús Te digo No no me hace mi vida no me hace vida yo hoy entiendo que tengo autoridad y señorío sobre la tentación y el pecado sí ahí está pero sabes que yo estoy sobre eso por la sangre de Jesús por lo que Jesús ya hizo por lo que Jesús hizo en la cruz porque Jesús está sentado a la diestra del Padre La diestra de la majestad con toda autoridad, escúchame, toma esa autoridad y en esta hora dile no más. Fiel es Dios. Dice la palabra. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Resiste al diablo y él huirá de ustedes. Fiel es Dios. Dios te está dando hoy la salida. Para enfrentar la tentación. Confía. ¿no? Yo he vencido a ¿no? mí. Yo he vencido a ¿no? mí. Señor te damos a ti toda la gloria. Como dice Pedro aquí. A él sea la gloria. El pelo Por los cielos de los cielos. Por los cielos.